A a todos ustedes, muchísimas gracias por esta gran invitación.、Eh, una, muchas, gracias a, a la fundación, okay. muchas gracias a la Fundación Nissan Record, muchas gracias a los patrocinadores que están el día de hoy: a Móvil, a Dinisan.、Eh, estamos seguros que el día de hoy se va a hacer una gran diferencia. Eh, a partir de hoy,、eh, FOME que va a quedar registrado como uno de los, de los sitios en el cual se concentró la mayor cantidad de vehículos Nissan. Pienso que esto va a ser muy bueno para todos y, definitivamente, a partir de hoy comenzamos a hacer la diferencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por ustedes por la invitación y esperamos tener un día muy,、eh, de bastante felicidad, que les demos un entretenimiento y que, obviamente, quede una recordación hacia el futuro. Muchas gracias.